y hay elecciones este, locales también, en quienes no tomaron la, el desdoblamiento como una manera de despegarse de Macri e intentar conservar el poder. Eh, y bueno, en la ciudad autónoma de Buenos Aires en particular eh, se da la situación de un inesperado, una inesperada aparición de una posible... Eh, contra oferta electoral de lo que ha sido aquí el inamovible de la reta que nunca hay que olvidar que en la elección anterior eh, en realidad terminó ganando la segunda vuelta solo por dos puntos contra sí. Martín Lustó que hoy es parte del gobierno estas cosas partidarias de la Argentina y después lo que se ve es que hay como siempre diferentes ofertas es muy difícil ser un partido que, o un frente que intenta desde el ser minoritario captar votos en un escenario tan polarizado como el que se está dando en la Argentina hoy y un poco de eso y de las propuestas del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad aquí en la Ciudad de Buenos Aires, queremos hablar con Alejandrina Barri, que es la primera candidata a legisladora por tenia. Alejandrina, bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Eh, una primera cosa, no se, sí. te, no se te vio mucho por los medios de comunicación, siendo que sos la primera candidata legisladora de una fuerza que tiene legisladores desde hace bastante tiempo. ¿Es una percepción mía que vino poca tele o es algo que sucedió? mira lo que estuvimos es bastante en los medios alternativos, pero en los medios eh, mayoritarios, los medios hegemónicos y todo, más bien lo que tendió es una operación para seguir con profundizando la polarización, uh -huh. donde la izquierda que somos los que, bueno, lo que ustedes saben, que no nos van a los empresarios digo que, que todo lo que hacemos es esa pulmón en relación a los, los grandes medios, eh, tuvimos una participación eh, chica claro. la pudimos revertir en parte con la intervención en los debates presidenciales, donde bueno, Nico del Caño pudo plantear todas las cosas importantes que si no está a la izquierda nadie las dice, como por ejemplo lo de Chile, lo uh -huh. de Chile Creo que, que es algo... yo Nosotros no pensamos ahora en la campaña electoral desviada de lo que está pasando en Chile. Estos días eh, estamos pendientes, minuto a minuto, de lo que está pasando porque es muy profundo eh, lo que está pasando en Chile. Es un despertar después de 30 años donde lo que muestra, y también para Argentina, que no se pueden congeniar los intereses de los poderosos, de los acreedores internacionales, del FMI, eh, con los intereses del pueblo. Claro. Entonces, claro. que Nico, bueno, en el programa de... en el debate presidencial, eh, fueron de las primeras cosas que haya dicho la solidaridad con el pueblo chileno cuando todo el resto de los candidatos, o por supuesto estaban del lado de Piñeira, o no dijeron nada, nos parece una cosa muy importante. Uh -huh. Te empiezo por las preguntas incómodas eh, hay ahí como una secuencia que todos hemos nos hemos encontrado charlando o por lo menos quienes este eh, observamos el fit con simpatía yo lo, lo admito eh, que, que es la situación de no por desvalorizar a la tarea de, del caño porque además no somos de los que pensamos que hay que hablar bien sino que pensamos que hay que decir bien uh -huh. <ríe> este que mucha gente que decía Breckman tiene mucha más llegada, ¿por qué no fue la candidata presidenta del FIT Unidad? Eh, teniendo en cuenta que el, el debate presidencial cada vez gana más eh, masividad y una posibilidad de llegada con la agenda este, propia, que es lo que lo que necesita el, el fit el reforzado de, eh, de la actualidad. Eh, es algo que este, para ustedes fue un error, insisto, no por Delcaño, sino por eh, los valores de Miriam para llegar a, a otro público. Y por ser mujer, además, porque era, sí. fue, fue muy tremendo ver seis varones allí, por ejemplo, mientras al mismo tiempo había centenares de miles de mujeres en La Plata y la televisión estaba eh, con seis varones debatiendo nuestro futuro. Claro. mira no, para no es una pregunta incómoda y mira nosotros todas las decisiones las tomamos colectivamente. Esta decisión tuvo que ver con que los cargos expectables eh, para la izquierda son los cargos legislativos, o sea, en la Cámara de Diputados y en, en legisladores. Y una decisión que tuvo que ver con haberlo decidido en común con Nicolás, bueno, con, con, todo, con todos nuestros compañeros y compañeras, es que las cabezas de las listas acá, eh, tanto en diputados, diputados para por, por Capital Federal, como legisladores acá las encabezamos Miriam y yo, que somos dos mujeres, uh -huh. tiene que ver con, con eso, con que es la posibilidad concreta de, de la izquierda de estar representada en el Congreso y estar representada eh, por Miriam en particular, donde... Bueno, todo lo que vos decías y creemos que el último tiempo, aparte, se ha sumado un apoyo enorme a su candidatura, estamos peleando, le faltan de 35.000 votos, pero lo estamos peleando para que realmente Miriam pueda entrar a la, a la Cámara de Diputados, bueno, en mi caso yo como legisladora, uh -huh. pero tuvo que ver con eso. Y, y creo que también es así lo que vos decías, bueno, sí, vos veías todos varones, pero el único que levantó el pañuelo verde que habló del Encuentro Nacional, nosotras con Miriam estábamos en el Encuentro Nacional cuando estaba el primer debate, el único que nos nombró, o sea, que respetó nuestras decisiones, eh, quiso saber que habían miles de mujeres, porque eso fue así, los medios lo ocultaron de una manera uh -huh. eh, tremenda, en ningún lado salía la cantidad de mujeres que estábamos en, en La Plata, y el único que planteó claramente la lucha por el aborto legal, eh, la que planteó... bueno que estábamos todas las mujeres reunidas en La Plata, fue Nicolás. Claro. Y son todas decisiones que, to que discutimos colectivamente, nosotros no tenemos nada que ver con lo que son los partidos eh, partidos eh, mayoritarios, partidos tradicionales, eh, donde las decisiones son a dedo, o donde quizás se ponen adelante eh, como cabeza de lista alguna mujer que es eh, feminista, pero atrás eh, tenés eh, dinosaurios. O sea, no solo dinosaurios, sino gente que ha sido parte en el Congreso también de haberle votado a todas las llamacri. Entonces, eh, creo que nosotros somos muy transparentes y muy claros. ¿Cómo escapar de esta polarización que, además, después de las PASO, el gobierno incentivó mucho más porque es la única que le queda, no? Claro. Sí, el gobierno del sector del Frente de Todos también. Mira, yo creo que nosotros lo que estamos planteando la importancia que tiene de, de fortalecer a la izquierda tiene que ver con lo que pasa en Chile eh, porque por to todo lo que se viene, no lo que significa el país a todo el FMI, porque Macri se va, es así, pero la deuda queda, el acuerdo con el FMI queda, la crisis social queda, por todo lo que está por venir, la izquierda tiene que ser más fuerte uh -huh. porque es un gran mensaje a los poderosos. No es lo mismo si la izquierda... Eh, avanzo, si puede entrar compañeros en, y compañeras en, en el Congreso, en la legislatura, que son puestos eh, de lucha. Todo el mundo sabe que la izquierda, eh, cuando hay una lucha, cuando hay una demanda de los jóvenes, de los trabajadores, siempre está. Uh -huh. eh, entonces, eh, me parece que, bueno, este es, es parte de, del mensaje, ¿no?, que estamos dando y en el caso particular de miriam creemos que se ha avanzado mucho por su reconocimiento de bueno también de estar siempre siempre este, del lado de las causas eh, más importantes eh, que ha tenido bueno esta campaña ha sido una campaña donde Eh, más allá de cómo se expresa después en votos, el nivel de, de simpatía y respeto a la izquierda creo que aumentó mucho. Uh -huh. Estamos charlando con Alejandrina Barri, es la primera candidata a diputada legisladora porteña por el FIT Unidad. Eh, Teniendo en cuenta este techo real que vos marcás, de la posibilidad de meter un diputado, algunos, algunas legisladores en, en determinados distritos, sí. eh, digamos, ¿cómo invitamos a la gente a decir cortá boleta porque es importante que Barry esté en la legislatura? Sí. Digo, que ¿qué es lo que ustedes pueden hacer de importante? Es estando solas. Mirá, en principio a nosotros nos parece importante destacar, eh, co eh, no corte de vuelta, sino votar, por lo que te decía antes, eh, al FIT como bueno como un gran mensaje para los poderosos de que la izquierda eh, saca votos, se fortalece, <coughs> eso en primer lugar. Ahora, también eh, destacamos el rol que tenemos en el Congreso de la Legislatura, en primer lugar, Eh, vos sabés que si la izquierda está ahí no va a votar ningún presupuesto de ajuste, no va a votar ninguna ley en contra de, de los intereses del pueblo, como se han hecho muchos representantes hoy que son parte del frente de todos, porque Macri no llegó solo hasta acá. Eh, si Macri pudo llegar hasta acá porque hubo leyes fundamentales que les votaron, eh, los fondos buitres, la, la reforma previsional, bueno, Massa digo, ha sido alguien que ha votado absolutamente... Eh, acompañado eh, al macrismo, incluso de su viaje a Estados Unidos. En el caso de la legislatura, eh, también, salvo en los últimos dos años que el macrismo tuvo mayoría automática, yo los... Eh, Patricia Wall, el otro día ponía en, un, en el un debate que yo tuve con, con la candidata legisladora del Frente de Todos por, por la venta de tierras públicas que habían hecho cuando ella era legisladora, del 2011 al 2015, ella decía, tener memoria cuando fue el famoso Pacto Pro-K, en un momento donde el macrismo tampoco gobernó sobre las leyes fundamentales privatizadoras, como es la venta de tantas hectáreas de tierras públicas que implica eso, no poder construir viviendas populares, digo con, con el drama enorme que es en la Ciudad de Buenos Aires el problema de la vivienda, bueno, no el Perón no solo tampoco. Entonces que la izquierda esté ahí, Garantiza eso y aparte nosotros hemos hecho, bueno, yo soy directora de la Comisión de Violencia Institucional, eh, hemos acompañado todos los reclamos que tenían que haber antirrepresivos, digo hemos eh, logrado mediante un fallo judicial frenar el tarifazo del subte por 6 meses, conseguir un fallo que obliga al gobierno a construir vacantes, o sea, también son bancas que organizadas en común con los vecinos, con los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, conquista derechos que el gobierno eh, nos niega. Uh -huh. Bueno, ¿dónde van a, a esperar la elección? ¿Dónde van a estar reunidos? En el Hotel Castelar, como como hicimos en la elección anterior. Uh -huh bien bien. bueno eh, te agradecemos este contacto buena suerte para para la jornada del domingo nosotros eh, digo más allá de lo que vaya a ser cada uno de los integrantes de este de esta mesa y de este colectivo de comunicación Eh, el, el domingo, yo voy a votar al, al, al FIT eh, muy bien, bien, bien. <risas> ante esta nota, eh, no es que me hayas convencido no te quiero sí, bajar sí, la autoestima sí, sí. pero no es que me hayas convencido en la, en la entrevista, digo, más allá de lo que de lo que hagamos cada uno de nosotros aquí, si sí pensamos que como un medio que se define no solo autogestivo sino también anticapitalista eh, pensamos que hay que tender a cambiar el sistema, ¿no? Este y bueno, lamentablemente estamos en la Argentina todavía bastante lejos bastante lejos de eso, y cada uno bueno, Para ver cómo cómo pega, cómo pega lo de Chile, cómo pega lo de Chile sobre todo en la juventud. Uh -huh. Yo tengo mucha confianza, mucha confianza porque lo que demuestra Chile es que las cosas se pueden cambiar con el pueblo movizón en la calle. Y, y creo que eso trae mucha fuerza Mucha uh -huh. fuerza a, a no resignarse Que es lo que quieren los, los principales partidos mayoritarios Por eso la polarización ¿no? Entre elegir entre un gobierno que fue tremendo Como el macrismo O decir, bueno, hay que bajar las expectativas eh, Más no se puede conseguir Y, y seguir eh, en una situación de, de ajuste permanente Creo que lo de Chile es un mensaje A todos los gobiernos de la región uh -huh. Entonces... Por eso, bueno, nosotros mañana hacemos el acto de cierre, también invito por acá a las 18.30 horas en el Consulado de Chile, que bueno, es parte del mensaje que nosotros queremos dar, entonces por eso elegimos ese lugar. Una, una cosa más, los votos no tienen matices, pero quiero decir que mi voto al fit es crítico también, porque hay un montón de cosas que no, eh, que, que eh, haría distintas si pudiera, digamos, este, uh -huh, pero de todas maneras, claro. me, me sigue pareciendo la, la, la opción, este, la única opción anticapitalista que hay para votar. Bueno, un abrazo y gracias. Bueno, muchas gracias por llamarme. Hemos charlado con Alejandrina Barri, por ahora es candidata a legisladora porteña por el FIT Unidad.